r よろしくお願いし i e ¿Y el solo de viola cuándo entra? Falta, falta para el solo de viola. Estas son piezas muy largas. Y digamos, a los 20 minutos más o menos e n t r e ahí el solo de viola. Bueno, estamos escuchando y vamos a escuchar un poquito algunas músicas de Paulino, Paulino Oliveros. Una compositora, acordeonista, docente, pedagoga y escritora norteamericana que nació en 1932. Falleció a fines del año pasado. Y que es. Una de las, de las pioneras, otra vez en, en, el, en esto de las músicas electrónicas, de las músicas electroacústicas, de las músicas en cinta y, y además algunas otras cosas que, que vamos a ir charlando. A los 21 años consigue su primera grabadora y empieza a experimentar grabando a distintas velocidades o poniendo el micrófono en tubos de cartón para que oficien de filtros o grabando en distintos ambientes y de esa manera ir sacando. Distintos sonidos, distintas reverberancias. Le encantaba escuchar la radio, pero dice que siempre me gustó escuchar la radio entre estaciones. El ruido de la estática y los crujidos de los sonidos fuera de sintonía. No dejaba un programa, se pasaba ahí entre una estación y otra. La cuestión es que a fines de los 50 y comienzos de los años 60 fue una de las fundadoras del San Francisco Tape Music Center. Un estudio independiente de música electrónica. Que bueno, si en Alemania estaba o había estado durante los años 50 la corriente de la música electrónica y en Francia con Pierre Schaeffer teníamos la música concreta, el término tape music o música para cinta, digamos, aúna un poco esas dos corrientes. También es lo que se suele llamar música electroacústica. En el San Francisco Tape Music Center estaban también Morton Subotnik. Importante compositor, Ramón Sender, Terry Riley, Steve Reich, gente que en algunos otros casos ya hemos mencionado. Era una organización sin fines de lucro y tenía la, el, la, la idea de hacer conciertos y generar espacios de educación. Y además tuvo una incidencia muy importante en la creación del sintetizador Bucla, porque fue un pedido específico a Donald Bucla. Ya h e m o s hablado de m o o g En la costa este norteamericana y en la costa oeste, el, el paralelo del otro lado del continente fue Bucla, que en ese entonces、eh, diseñó el, el primero de sus, sus Bucla Box, sus primeros sintetizadores. Morton Subotnik. Eh, recuerda que la policía de San Francisco creía que el centro era una cubridera para una movida de drogas, que ahí pasaban cosas raras, entonces parece que se tenían que mantener un poco en el anonimato, en, en el underground, digamos. Los veían entrando con tubos de cartón y pensaban: ¿Qué están haciendo acá? ¿no? Tubos de cartón, aparatos, salían unos, unos sonidos extraños adentro y. Unos seres quemados después de 10 horas de experimentación. Pero hay que tener en cuenta también que estaba. Tam... Al mismo tiempo, toda la movida hippie en San Francisco, el Flower Power, el Verano del Amor, etc. é t En r etcétera. a e 1966, este centro de música experimental, con, fundación de la,、eh, perdón, con financiamiento de la Fundación Rockefeller, pasa a funcionar dentro de una universidad y p o l i n o Oliveros, de quien estamos hablando, se convierte en su directora. Ahí algunos se quedan, algunos se van. Pero la cuestión es que, tras algunas mutaciones, empieza a funcionar en el Mills College, en, en la costa oeste、eh, norteamericana. Una de las cosas que para esa época empieza a experimentar Oliveros es lo que ella llama el Expanded Instrument System, a partir de 1965, o un sistema instrumental expandido, por decir así, que es un entorno de proceso electrónico del sonido basado en el delay o el eco. Y tiene el origen o, o las primeras experiencias que, que hizo Pauline es con las viejas máquinas de cinta, mediante la separación de la cabeza de grabación y de reproducción de la cinta. Ese, esa, ese espacio que hay entre esos dos cabezales genera un delay o un eco en la señal de audio y empezó a experimentar con esa distancia y a producir distintos delays. Y lo que dice más adelante. Eh, en Respecto a este sistema que, está continuo, que estuvo durante su vida continuamente en, en desarrollo, dice: funciona como una máquina del tiempo en la que quien interpreta genera el sonido en tiempo presente para que la tecnología lo devuelva en el futuro como réplica o modificación. La retroalimentación se vuelve parte del presente y la música se toca en el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. ¿Cómo se llama ese efecto que no sé si llega a ser delay porque uno toca en el presente pero no suena nada, sino que el sonido sale un poco después? Bueno, eso es un delay sin el sonido original, sin lo que en los procesadores de audio es, es el, el dry, es、uh -huh. decir, la, la señal original, solo el wet o el eco o el producto del, del proceso. En las computadoras hay un problema que es lo que se llama latencia. Que, pero que es otro fenómeno, que por el tiempo que le toma a la computadora, por decir así, así, hacer los cálculos de digitalización del audio, vos tocas o ingresas una señal y tarda un tiempo en salir. Eso no es deseable, digamos.、Uh -huh. Se trata de minimizar. Además de todo esto, el Expanded Instrument System, este sistema de delays que. Eh, hacia el final de su vida llegó a tener 20 delays distintos, algunos muy largos. Entonces, de repente tocaba algo y a los tres minutos le volvía algo que había tocado y se daba esta cuestión de, de viaje en el tiempo. Todavía ¿no? está por llegar alguna señal. Exactamente. Todo esto estaba、eh, distribuido en algunos casos en el espacio de la sala. Eh, y Pauline decía: las resonancias y rebotes de la sala cambiando continuamente durante una interpretación crean progresiones espaciales, del mismo modo en que se pueden crear progresiones de acordes o del timbre. O sea, pensar la música no únicamente como la altura, el ritmo y el timbre, algo que ya había aparecido a comienzos del siglo XX, sino también el espacio. O el futuro, ¿no? Directamente. Bueno, ya habíamos hablado del espesor del presente cuando hablábamos de Curtis Rhodes. Algo de esto también está en las ideas de Paulino Oliveros, porque en un momento habla de, la, de cómo nuestro cerebro tiene esta latencia, por decir así,、eh, en la captación del presente. Es decir, hay un delay. Pensamos que sucede ahora, pero está pasando, pasó、uh -huh. antes. Además de todo. Eh, Pauline fue una ferviente activista feminista. Ella decía que la música tiene que ser enseñada de otro modo, tiene que ser inclusiva. Los chicos tienen que aprender a tocar música de hombres y de mujeres. Los conciertos tienen que tener músicas de mujeres y de hombres. El público tiene que quejarse si no es así, especialmente en la música de tradición europea. Los grandes maestros son todos hombres. Mientras la educación vaya por ese lado, si no hay un cambio de raíz, no veremos otro tipo de cambios. Y esto antes de pasar a escuchar alguna de las piezas de, de Pauline Oliveros,、eh, una recomendación. Hay un libro que se llama Pink Noises del año 2010, de una compositora Tara Rogers, donde justamente rastrea, reúne y, e investiga sobre la tradición femenina en las músicas electrónicas y electroacústicas. Es un libro. De entrevistas, pero donde también hay, hay algunos ensayos que abarcan esta temática. En una que no sepa nadie, ya pasamos por d e r e a d e r b y s h i r por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, por Daphne Oram.、Eh... Bien. Esto se consigue, y si no, b u e no, alguien nos puede escribir y vemos qué podemos hacer. Escuchemos, si te parece,、eh, un fragmento i t de una de sus tres piezas del año 66. Y esto está tomado de un box set de una compilación que salió ahora hace, hace poquito tiempo de 12 discos que se llama Reverberaciones, que recopila justamente algunas obras electrónicas del 61 al 70. <risa> you <laughs> Te voy a preguntar, Ika. Claro, pregúntamelo, ya estoy preparado igual, ¿Por qué, creo. ¿Por e qué algunas cosas nos suenan a estos es ruidos, estos es interferencias, y otras nos suenan a esta cadencia me parece tranquilizadora y armónica? Mira, no tengo una respuesta. Hay quienes... quienes creen que hay algún factor, entre comillas, natural, fisiológico, neuronal.、Eh, en los últimos años las neurociencias están investigando mucho esto. Eh, es decir, que como seres humanos tenemos preferencia por ciertos tipos de sonidos.、Eh, hay algunos factores de cómo funciona nuestra audición que, que pueden tener incidencia, pero lo que creo,、eh, quizás es un lugar común decirlo, pero que es un producto cultural: decir, bueno, esto es ruido, esto no es ruido, y que en realidad se ponen en juego un montón de otras cuestiones sociales, digamos, cuando uno escucha y, y hace un juicio. Al respecto de si es armonioso o no es armonioso, pego un hipervínculo a esta conversación para recomendar una novela corta de Antonio Di Benedetto que se llama El Silenciero, donde el protagonista lo que va haciendo es eliminar los sonidos que le parecen malignos y quedarse únicamente con los sonidos benignos a su alrededor. Para eliminar los malignos, se vuelve básicamente un explotador de TNT en los lugares que producen la fuente del sonido maligno. ¿no? Mirá,、eh, interesante. Bueno, es, es, es lo que venimos charlando, n o los sonidos que nos rodean, los sonidos que nos hacen bien. Es la idea también, desde otro ámbito, la idea de los pet sounds de Brian Wilson, n o estos sonidos que, que nos, nos nutran, que nos hacen bien, y que tiene que ver bastante, más allá de, de estas sonoridades quizás un poco más disruptivas que escuchábamos de Paulino Oliveros. Porque empieza a desarrollar con el correr del tiempo también algo que ella llama Deep Listening o escucha profunda. Ella dice que el Deep Listening es una estética basada en los principios de la improvisación, la música electrónica, lo ritual, la enseñanza y la meditación. Está diseñada para inspirar a los intérpretes a practicar el arte de escuchar y responder a las condiciones ambientales. Ella habla de que el, esta, este tipo de escucha es una práctica, lo relaciona con la meditación zen, con lo cual ahí también establece un vínculo con las ideas de John Cage. Habla de que esto es una manera de alcanzar una expansión de la conciencia del mundo del sonido y del sonido del mundo.、Eh, escuchar de todas las formas posibles, todo lo escuchable, sin que, sin que importe lo que uno e s t á haciendo. Y plantea también una diferencia entre oír y escuchar. Ella dice que oír es el acto físico de la percepción, mientras que escuchar es prestar atención a lo que se percibe acústica y psicológicamente. Plantea una escucha holística con el cuerpo. Podríamos decir que es、eh, la escucha y el sonido como una manera de habitar el mundo. Sí, esto no es una metáfora, aparte únicamente, porque cuando uno escucha música acostado en un piso de madera, son otras las sensaciones corporales, incluso y hasta las frecuencias que uno tal vez parado no percibe. Sí, y, y en relación a todo esto del deep listening, que después deriva también en un instituto y en una serie de, de conferencias、eh, y en una banda, ya vamos a escuchar un poquito. Con guitarra, Rockefeller, lo cual siempre es problemático, ¿no? No, no, no. En esta, este caso es, no, este no, fue no esto fue autónomo. Esto、eh, fue autónomo. Es una escucha total, por decirlo así, una escucha como manera de. como conciencia, si se quiere.、Eh, En alguno de los textos que ella escribe relacionado a esta idea de la escucha profunda, hay unas instrucciones para abrir los oídos y dice: Tómate un tiempo, no importa dónde estés, sentate, cerrá los ojos un rato y simplemente escuchá. Cuando abras los ojos, considera lo que escuchaste como música. Más tarde, trata de recordar lo que escuchaste y expresálo con tu instrumento o tu voz. Seguí esta práctica hasta que empieces a escuchar el mundo como música. En otro momento, sentate con tu instrumento y escucha con los ojos cerrados. Cuando notes que lo que estás escuchando es música, permítele a tu instrumento o a tu voz entrar en esa corriente musical. Escucha tu máquina favorita y toca o cantá con ella. Escucha tu paisaje sonoro natural favorito y toca o cantá con él. Aprender a tocar es aprender a escuchar, a respetar el sonido. Estas ideas del Deep Listening. Derivan、eh, también en 1988 en la creación de la Deep Listening Band,、mm. un trío que arma、eh, con dos、eh, de, sus, de sus colegas, digamos, que se especializa n en interpretar y grabar en espacios acústicos resonantes y reverberantes, en cuevas, en catedrales, y hay un caso emblemático que es en un tanque cisterna. Todo lo que dicen que no hay que hacer, digamos. Todo lo que dicen que no hay que hacer, pero lo cual. Obviamente, continúa esta línea de la música en el espacio, de responder y escuchar a lo que pasa en el ambiente.、Eh, y este caso emblemático que, que te contaba, grabaron este primer disco y algunas cosas del segundo disco en un tanque que está a cuatro metros bajo tierra. Y de ahí también viene este chiste de la escucha profunda.、Sí. Un tanque sistema de 7600 metros cúbicos, no sé cuánto será, pero. Parece un montonazo y que tiene una reverb de 45 segundos. Para los conocedores de ciertos programas de edición de sonido, s es el verdadero metal tank, n o el efecto de reverberancia más profundo que puede haber. Es, es, 45 segundos significa que, por ejemplo, una, un sonido percusivo como una palma va a tener un rebote del sonido que va a tardar 45 segundos en extinguirse.、Claro. Eh, ahora enseguida vamos a escuchar un pedacito de, de, de una de una pieza que se llama Metal Orgy del segundo disco de, de la Deep Listening Band. Pero antes también decir que en 2001 Pauline Oliveros graba un disco con la mítica, imprescindible banda argentina Reynolds. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Ya vamos a hablar un poco de Reynolds en algún momento. Me estoy preparando.、Eh, un disco que se llama Pauline in the Arms of Reynolds.、Eh, así que bueno. Si te parece, escuchemos este, esta pieza, Metal Orgy. Lindo, adentro del tanque cisterna, aquí grabando nuestra protagonista de hoy, e n una que no sepa nadie, Paulín Oliveros. Sí, y una última cosa: esto que estamos escuchando es parte de un disco del 82 que se llama Acordeón y Voz. Eh, Pauline solía tocar en vivo con el acordeón, con lo cual también se daba una situación que, que a ella le interesaba mucho, que era esta mixtura, si se quiere, entre los instrumentos acústicos y más tradicionales y una tecnología de última generación o todo un proceso electrónico del sonido a través de los delays, etc. Con lo de la escucha profunda que comentábamos antes y que ella misma da como una serie de consejos para ese abrir los oídos para la escucha en vez de únicamente oír. Pensaba quizás es una experiencia muy personal, pero lo mejor que se escucha música con auricular es cuando uno, por ejemplo, va en un micro larga distancia con las luces apagadas y con el movimiento viendo por la ventana, ¿no? Porque están borrados el resto de los estímulos que lo que hacen es quitar, digamos, percepción auditiva. Por supuesto, no se escucha lo mismo cuando se ve ni se ve lo mismo cuando se escucha, es una máxima de lo que es la audiovisión y al cerrar uno de los sentidos o, o reducirlo、eh, mediante la oscuridad, Prestamos más atención a lo sonoro, a lo, a, a lo que nos entra por los oídos, justamente. Una que no sepa nadie: de los martes con Ariel i c a y z a j a r o f f en la Mar en Coche.